Mi nombre es Julio y este 6 de abril hago paro porque estoy en total desacuerdo con las políticas neoliberales, económicas y sociales del gobierno de Macri y además porque entiendo que en este régimen se están perdiendo varios aspectos relacionados con el Estado de Derecho. Por ello, paro. Soy Mari Luque, delegada escolar y los docentes paramos porque el proyecto educativo que tiene el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial nos deja fuera no solo del dinero, de los sueldos, sino de los derechos al no abrir la paritaria nacional. Soy de San Javier tras la Sierra. Soy Miguel de Villanueva de Julio. Yo paro porque estoy frustrado con este nuevo gobierno. Las expectativas que teníamos de un cambio positivo ...a esta altura ya, ya no existen... ...la plata cada vez alcanza menos... ...ya no se puede llegar a fin de mes... ¿Dos, dos? Soy Mariana Rossi... ...soy profesora de historia... ...paro, no solo por la educación... ...sino por el conjunto de los trabajadores... ...y las trabajadoras... ...por todo lo que nos falta... ...por todo lo que nos han quitado... en este último tiempo. Sé perfectamente que un paro es una medida extrema, pero no tenemos otra forma de hacernos escuchar. Hola, me llamo Lucas. Soy realizador audiovisual. Yo me adhiero al paro de 6 de abril porque considero que las políticas de Macri atropellan las necesidades del pueblo. Política clasista basada en los despidos, en el ajuste, en la inflación, En el endeudamiento, a lo que tengo que sumar el desinterés por las políticas de derechos humanos y la negación clara de nuestros 30.000 desaparecidos. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.